¿Es un acuerdo justo o no? No hacemos declaraciones. ¿Es un acuerdo justo o no? Hoy les pido que me disculpen, no, hemos consensuado no hacer ningún tipo de declaración, ninguno de los intervinientes. Bueno, si no, no, yo, tranquilo a sí, esta distancia. Tranquilo, con la conciencia muy tranquila y el ánimo muy tranquilo, muy sereno también. No puedo, comprenderán, o les ruego que comprendan que más de eso no, no deseo expresar porque está consensuado precisamente. No han efectuado ningún tipo de declaraciones. A los sabe, medios, con todo el respeto a ustedes, que son trabajadores, naturalmente. ¿Y se sabe que se acordó años, una, un juicio de tres años de prisión en suspenso? Perfecto. Reitero, no consensuamos que no vamos a formular declaraciones, con todo el respeto debido a ustedes. ¿Qué tiempo tiene el tribunal para aceptar o no el juicio que pidieron? No, el tiempo que, que indica el código procesal. El, el, ¿Sí? En agosto se reúne el Consejo de la Magistratura para resolver su, su situación. ¿Qué cree que puede pasar ahí? No, no, no, no. Prefiero no, no opinar sobre eso. No, no, vamos a hacer no voy a hacer declaraciones tampoco sobre eso. ¿Sí? Les pido que me disculpen con todo el respeto a su labor, que saben que siempre tengo, pero prefiero no hacer ninguna. ¿Y se va tranquilo? Me voy del mismo modo que viene, que me acaban de preguntar, con la misma serenidad, me retiro. ¿Sí? conciencia tranquila y serenidad se arrepiente de algo de, de, de, de las denuncias que, que pesan sobre usted no, no, yo no puedo arrepentir de una denuncia que no he formulado ah. por definición digamos. fue infundada las la denuncias son, son falsas Pero no me puedo arrepentir de una denuncia que no he formulado no tengo ningún hecho Que pudiera haber cometido del cual deba arrepentirme pero no, no no voy a hacer más declaraciones que esas les pido que me disculpen y sí, les agradezco sí, y si no se arrepiente y no ha cometido ese delito porque aceptó esa esa juicio abreviado... esa condena no eh, hemos consensuado no realizar más declaraciones bien, para pues, bien. Para los... Para los... bueno eh, es lo que pudimos rescatar Juan Pablo de José Antonio Charlín subiéndose ahora en este momento al auto retirándose como él dijo llegó tranquilo Y se va y se va tranquilo. Perfecto, Mauro. Sí. Buen sí, trabajo. Bien. un minuto. Sí, a ver. Ahí siguen. Los dimes y diretes a la salida del Tribunal Oral Federal. Nuestro cronista de exteriores está. Estoy diciendo exactamente eso, lo que usted me dijo. Junto a Charlín. Claro. Eh, sí, Juan Pablo, bueno, nos pidió que nos acerquemos, eh, Charlín para ver si justamente estaba diciendo eso, que llegó tranquilo y se fue tranquilo. Me pidió, este, justamente a mí, que era el que estaba relatando en vivo, qué estaba diciendo. Bueno. Así que bueno... Este, ese es la, el, el detalle de este momento, se subió al auto eh, con un chofer y ahora se está retirando del Tribunal Oral Federal. Perfecto, gracias Mauro, hasta mañana. Hasta mañana. Nuestro cronista de exteriores nos trajo en vivo la palabra del juez federal, eh, o designado juez federal, José Antonio Charlin, que asumió una serie de delitos para zafar de la cárcel, aunque no va a zafar de perder el cargo.